to improvise their vicious cavalry. in no longer pretty cities there are fingers in the kitchen there are women's forms and shitties and a jackboot on the stairs. sex and death and On the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. The situation tragedy Grand office licked with soap Cliffhangers with no hope The water gallery The flooded gallery The 1998 show, that's song. no one ever sings. The country cross-line, the comedy divine. A the bulging eyes of puppets, Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, eh, Esta no era ¿sí? La idea no era silenciar totalmente la música de fondo. ¿eh? Era ir bajando la pequeñina así. Sube y baja. ¿eh? ¿Eh? Esta, esta, esta movida que ya sé tan, tan de radio profesional, ¿eh? tan de locutor. Bueno, no sé yo si hay radios profesionales, locutores que tengan que ser al mismo tiempo los que... ...los técnicos que lleven eh, todos to los mandos... ¿Mm? Eh, ...aquí en Radio Cuca <ríe> ...hombre, seguro que hay programas... ...no, mira, ahora mismo me parece que no hay ningún programa... Que, ...que tenga un especialista en los mandos... ...y que tenga y que tenga gente que se dedica a hablar... ...a hacer la parte de la, de la locución... Años a años, cuando esta radio era de otra manera, ¿eh? Eh, sí que teníamos separado lo que era el espacio de, del estudio, de lo que era el espacio del control. Había una separación física. ¿eh? Pues, mo, había una, un cristalón grande para tener comunicación visual. De ahí la metáfora de, de pecera, que sentisteis muchas veces. En la pecera metí, está no sé quién, fulanito y manganito. Y era ¿ves? el control, la separación entre el control ¿eh? y el estudio. El estudio y que estaba separado por esa... Por, por esa normalmente gran ventanal ¿eh? gran ventanal siempre cerrado por un cristal que lo, que lo atravesaba bueno en radio coca no es así antes ya era así pero ahora en un así entonces bueno pues, pues tienes los mandos delante ¿eh? y cuando estás falando pues hay que, hay que jugar con los mandos cuando viene más de uno pues bueno eh, puede arreglarse uno se dedica más a atender para para la mesa mezcla y esta historias... ...y el otro se preocupa más de falar. hablar... ...nunye el mío caso... ¿eh? ...nunye el caso de, de Anedonia... ...Anedonia de toda la puta vida... ...de toda la puta vida que... que son 11 años y un poquillín... ...de toda la puta vida que es esta Anedonia... ...de esos putos once años y un poquillín... ...siempre fue de esta manera... ...los mandos lleve a los yo... ¿eh? Y, ...y falar, falé, falé yo... ¿eh? ...y es lo que tiene la Radio El Libre... que siempre vos diré exactamente lo mismo, que si no vos presta Sina, pues vas a por otro sitio, que hay muchos emisores de radio. Eso sí, no tienen, no tienen el, el valor que tiene esta, esta lleva una gozada de radio. Radio Cuca de, de lo más de lo más grande que existe. ¿eh? el 107.3 de la frecuencia modulada podéis sentir la de Dios de cosas casualmente las mismas cosas que podéis sentir a través del www.radiocuca.org poco originales para eso es lo mismo, Bueno, la, cu la, la cuestión, ¿eh? ya voy a ganar de esta mente y tontería, no, no hay nada no pa, para pa hacerme rogar y hacerlo esperar y tal, no, ta, por no estar, no en el madero últimamente, esto decayó, y el mi amigo el, el, el cabezón. ¿Eh? que espero que siga por ahí, el cabezón espero que siga por la y con el 107.3 de la frecuencia modulada, y es lo que me queda, porque <ríe> si no, estoy aquí hablando por lo vacío, ¿Eh? no, voy a pensar que, yo sé, que alguien en algún sitio habrá sintiéndome, ¿Eh? que yo pues digo, no tengo el madero, decía el mismo cabezón, ¿eh? Hombre, el cabezón, la verdad que pasándose pasándose en este caso no lle falsamos de este y que a cabeza pasa, pues, ¿viste? decía que en Edonia eh, empezara siendo un un programa de culto y acabar así acabar siendo un, un programa de mases me pienso yo que de culto eh, no fue nunca bueno no, hay alguna gente que sí que un tiempo que lo consideraba como algo que tenía que sentir... ...si sí, yo sí Bueno, y siga habiendo gente que gusta mucho y que lo siente sí o sí, de una manera o de otra. Eh, normalmente, bueno, pues descargando los postcards ¿eh? del archivo.org. Mm, lo que pasa que, bueno, tanto como de culto, <ríe> no. <ríe> A ver, no, cabezón, perdona que te llevo la contraria, tío. Esto de culto, pese que quiere que no llera. De Mases, hombre, no. De Mases no acabo siendo tampoco, porque... puede haber un programa de los tiempos de en los que esto era extremadamente popular ¿eh? podía haber 400 descargas un programa 400 descargas igual no en 400 personas que lo sintieran a lo mejor podía ser la misma persona que, que lo sentía cuatro veces ¿eh? Entonces, bueno historias pero pero bueno la cuestión es que ahora pues se pasó ¿eh? de, de esos cientos no Deses eh no desde hace dos también bajó no no hay dos de personas que sientan anedonia eso por un lado fue me sentir más más libre y más tranquilo no sé por qué hasta cierto punto uy que vino alguien un un tal W774 aparece aquí en el chat bueno pues si pone algo ya veré yo quien ye el W774 es y Pero bueno, que lo he dicho, que no quiero yo enrollarme, eh, no quiero yo eh, aquí liarme con la presentación, que siempre he hecho más o menos unos 30 minutos de presentación y, y el resto del tiempo del programa, pues cuando, cuando suelto de algunos contenidos que son los que presenté en esos otros 30. No vos os extrañe que haya algún podcast por ahí eh, en el que... La presentación lleve más minutos que, que los contenidos, ¿eh? los contenidos en sí mismos. Bueno, la presentación forma parte, lógicamente, de los, de los contenidos. Bueno, pero la cuestión es que hoy no quiero, joder, no quiero que sea Asina, así nada. No intentéis, liarme porque así nunca no va a ser. Hoy voy a arrancar, ¿eh? ahora que van nada más 10 eh, minutos y 8, 9 y 10 segundos, eh, voy a arrancar a hablar lo que quería hablar. y que no llegue otro ¿eh? que bueno pues el otro día hay unos unos pocos días tuve la tuve la bueno pues el dudoso su honor tuve la oportunidad o la obligación según bueno, según lo veáis cada uno de vosotros si queráis ponéis el, el término que que vos parezca eh, de asistir a un evento de tipo bueno, pues, político ¿eh? un evento un evento político en en una institución en la que, bueno, pues ya sabido que, que hay mucha, mucha greña, mucha bronca entre, entre los, los cargos políticos electos, los funcionarios que ya estaban puestos a, a dedo por los denantes, bueno, pues hay bronca y llévense mal a propósito. A mí no hay una cosa que me, eh, que me preocupe, Eses, esas guerras entre, bueno, pues, todo eso yo considero un paripé. Eh, un teatro, un espectáculo, eh, un espectáculo eh, que yo lo que bueno pues había representado esta vez. Yo conocía el espectáculo de hoyes y no tía, vi, vi el espectáculo allí perfectamente, perfectamente representado y perfectamente orquestado, como cada movimiento y, y cada palabra servía para que si sabías de qué iba la cosa pudieras ver una puya. pudieras ver un doble un doble sentido eh? pudieras ver una intencionalidad a cosas que, que a lo mejor de mano no tenían por qué tenerlo o no tenías por qué percibir esa intencionalidad que yo sí si, percibí la mogollón y bueno rime mucho rime para adentro eh que oye yo también formando parte del espectáculo tampoco debes a poner a carcasiate ahí en medio o, bueno, no sé por qué no eh porque por poder podía podía haberme puesto y tampoco hubiera No hubiera pasado pues gran cosa, no hubiera pasado pasado nada. La cuestión es que cuando cuando salí de allí puseme puseme a reflexionar al de un de un concepto que que en muchos años cuando yo era mozu bueno pues tenía me obsesionado y era el el concepto que el motor de de una de una gente que bueno curiosamente estamos estamos todos aquí en la radio, en la radio Cuca ya. Ya ves, Democín, ya que pasé toda la puta vida aquí, joder, estoy farto que decirlo. Hostia, no puedo no, evitarlo. No Te voy a contar, hostia, esto, si lleves toda la puta vida dedicando todo lo mismo, ¿eh? aparte de aburrir, pues, pues bueno, pues no tienes tampoco otros muchos temas de los que hablar, porque siempre siempre tuviste con esto. Yo siempre tuve en la, en la puta radio. Recuerdo aquellos tiempos, ¿eh? en los que pertenecía yo al... al al amplio al amplio elenco que de, que en ese momento realizaba los capítulos prohibidos de con en aquel momento aquel programa ya era un, un programa coral podríamos decir un coral en el sentido de que, de que bueno estábamos allí sin tu madre ¿sí? y no tenía ningún tipo de estructura sencillamente vivimos, Líemos cosas, decíamosles, bueno, pues un poquillín al devalu, ¿eh? un poquillín al devalu. Y en aquellos tiempos, traemos mm, la, la gran mayoría, si no en todos los que participamos en aquel programa y en otras iniciativas parecías que se desarrollaban en esta ciudad, traemos bastante bastante obsesionados, llevamos bastante frikis, De, de una obra de una obra que se expulgizaba en los años 60, no me acuerdo exactamente, en el 67 me parece que, que estaba publicizada una obra de un, de un paisano, de un raro, ¿eh? un raro francés, que se, que se llamaba Guy de Bordes, Eh, y, bueno, se pronunció casi como si fuera inglés, qué sé yo, como se... A lo mayor, era como se pronunciaba correctamente. Bueno, pues el tal Redeford, eh, que era cabezalero de una de una especie de, bueno, si podemos llamarlo institución, organización, entidad, eh, llamada la, la internacional situacionista. Eh, llamaban asesina porque bueno pues consideraban o, o pensaban que el Sophienshuh era y era el de crear situaciones que bueno ya veréis lo que significa esto bueno no lo veréis porque tampoco llegue yo lo entienda del todo bien no bueno la cuestión es que la, la obra que, que este paisano, ¿no? el Red el como se, se dirá así. Tiene que hacerme aquí con, con algún francés o, o una persona que por lo menos supiera supiera la lengua eso para que me dijera así que se, se tiene que pronunciar así o de otra manera. Bueno, yo qué mierda, yo qué sé, joder, hostia, toda la puta vida fue Guidevor. Pues de ¿eh? Pues el Guidevor este... es publicó allí les los paranoies en una obra un libro que se que dio que impuso el título de de la sociedad del espectáculo una obra realmente compleja como como todo lo que hacía esta gente bueno todo o parte y era bastante bastante complicado bastante difícil de de comprender claro ¿Eso que yo lo que lo que hacía Pues que, que hubiera mucha gente también que lo entendiera a la su manera. Supongo que yo no dejé de ser uno de ellos. ¿Mm? En aquel momento pensaba que lo entendía, pero seguramente no lo entendía. Y ahora soy más consciente de que posiblemente no tenía una puta mierda de, de todo lo que de todo lo que venía allí. Básicamente lo que yo entendía es que seguramente no yo lo que intentaba decir. El hombre... El hombre, bueno, desesperábase y enfadábase bastante. Porque, uno, porque la. Bueno, no sé si tanto porque la gente no lo, no lo entendiera, ¿eh? porque eso supongo que por un yao daría exactamente igual. <risa> a ver, no pienso yo que, que escribiera aquello para que la gente lo entendiera. Porque si realmente escribes para que la gente te entienda, pues pues bueno, no utilices un estilo hegeliano, vamos a decir. ¿Eh? un estilo me, me, críptico, casi podríamos decir, ¿eh? que tiene que entender cuatro, me, pues, pues es una manera de contarlo pues como más divulgativa, ¿eh? digo yo, no pues, parece eh, para mí. Pero bueno, lo que lo que yo entendí, lo que pienso que llega a la historia, a la historia, el quid de la cuestión de lo que cuenta ese libro, ya que Estamos rodeados y cada vez más, yo pienso que, que ahora más todavía que en el momento que yo leí el libro, eh, que ya era sin duda más Tobía que en el momento en el que en el que se escribió. Yo qué sé, yo leería el, el libro 30 por lo menos 30, 30 y pico años después de que se escribiere, y seguramente ya vivía en una sociedad mucho más espectacular, ¿no? En el sentido de de fantásticos maravilloso no no espectacular, en sentido de de falso, de ficción, de no real y seguramente hoy ya todavía todavía más aquello y es difícil y es difícil describir pasar a a palabras lo que bueno el libro lógicamente son palabras escritas pero yo cuesta me trabajo pasar a a palabras falaces Que, que, que yo lo que yo lo que explicaba aquel hombre ¿eh? o, o, o cómo describía el, el mundo y la sociedad eh, aquel hombre aquella aquella obra básicamente lo que venía a decir como bien ¿eh? decía el subtítulo la sociedad espectáculo y era que, que la sociedad eh, prácticamente todo al, todo lo que veía al, al su alrededor todo lo que todo lo que sucedía ¿mí? Y eh, era sencillamente un, un gran espectáculo, que la verdad mh, era, era escasa, que todo era apariencia, ¿Mm? ese término que, eh, que yo pienso que es el término que más nos fascinó, el término apariencia, eh, como las cosas, las conductas de las personas no van tan encaminadas, eh, a expresarles sus emociones, a expresar los sus sentimientos, a incluso a expresarles sus ideas. No, más siempre, tamizáis, ¿eh? más siempre tamizáis por una sociedad que, como esa misma sociedad, cada vez eh, se desarrolla más en una, en una apariencia, pues esa misma sociedad está influyendo a que las personas, que la que la viten que tan día de también se desarrollen a través de a través de apariencias hoy en día a lo mejor eh, y más y más visible porque hoy en día de, yo pienso que, que hay tantas cosas de las que decía este eh, Goff que decía él en en libro en la sociedad del espectáculo que cuántas cosas había que que se hacían no necesariamente eh, por faceles, pa disfrutales, pa viviles, pa sentirles, sino sencillamente pa parentales. Sí, no sé, a ver, les coses foense con una tremenda inmediatez, eh? con una tremenda inmediatez. La xente non fai les coses eso pa experimentales, tranquilamente, pa disfrutales, pa pa poder experimentar todas as dimensiones. No, no. sencillamente hacen las cosas para crear una mera imagen, ¿m? una mera imagen eh, bidimensional, una fotoficha ¿eh? de una de una de una situación cualquiera, de un, de un evento cualquiera, una, una mera mercancía, una mera mercancía que rápidamente intenten vender o intentamos porque no voy a decir que yo ¿eh? que yo libre de todo esto Sería totalmente contrario a lo que decía el libro. Supuestamente la sociedad mediatiza totalmente a la conducta del... del del individuo que pertenece a ella. Yo, oye, a ver, por muy gallo que sea y, ¿eh? y vaya muy antisistema por la vida, otra palabra que acabó recuperando el, el espectáculo. Pero bueno, eh, por muy contrario y por muy antito que sea, pues no dejo de estar metido en esta en esta sociedad. Eh, yo también, seguramente, genero imágenes. cuando digo llenar la imagen no digo sacar las sacas en y ponte ahí, mira, papá xeri, pin que te reconoces en ella. No, no me no me refiero a eso. Me refiero a a cómo pues yo que sé, pues pues intento seguramente también en alguna ocasión aparentar lo que no soy y a lo mejor rápidamente lógicamente si intento aparentarlo y en que intento parentarlo para otra persona para otro, para otro sujeto que te ha ¿eh? que te ha mirando para mí ¿eh? para tu sujeto que sea receptor de los estímulos que yo estoy que yo estoy enviando y ese ese receptor va a formarse ¿eh? una una idea de lo que yo soy seguramente totalmente diferente no sé Cuánta gente no hay que yo no sé pues ahora con el con el internet ¿m? y les y las redes sociales seguramente eso ya es mucho más significativo de lo que de lo que fue nunca. ¿m? Cuánta gente hay que se saca una semilla haciendo de alguna cosa que no hizo en la su puta vida y que no va a volver a hacer, pero saca una semilla y, y cuelga en Eh, pues eso, en una red social de este y diga ay, estoy yo, haciendo surf. Nunca en su puta vida hizo hecho surf, nunca en su puta vida volver a hacer surf. Seguramente no tenga mayor interés en el surf, no experimente ningún tipo de placer, ¿eh? Eh, surfeando para arriba los soles, pero sacó una semilla con, ¿eh? con una tabla de surf, a lo mejor en, en una playa. Me sacó una semilla y colgó allí y, y, y a la semana siguiente pues a lo mejor lo que falle es sacarse una semilla eh, al pie de una montaña y, y, y nunca experimentó ningún placer por el hecho de subir una montaña pero pero tiene que hacerlo tiene que hacerlo la sociedad y es lo que vende también lógicamente a ver la sociedad genera genera imágenes eh, no hace falta la no falta la profundidad. Mira, yo un aspecto en el que lo entiendo intento entenderlo un poco bien. Cuestamente entenderlo ¿eh? Cuesta entenderlo. Al conoéis vos ese día que falé de la discapacidad intelectual y que dije que la discapacidad intelectual que más que a lo mejor un un estado, era un un rasgo, un rasgo que mayor o menor midía Teníamos dos, porque si la discapacidad intelectual y la dificultad, eh, la imposibilidad de adquirir determinados aprendizajes complejos, eh, cuya complejidad depende del nivel de la discapacidad intelectual, Pues pienso que, bueno, pues que estamos todos más o menos ahí, porque cuanta gente no hay que, eh, que como yo mismo, somos incapaces de, de entender, pues bueno, pues eh, por muy divulgativo que sea la explicación, pues yo por lo menos no soy a entender con facilidad pues cuestiones eh, relativas a la física de alta energía. relativos a eh, las partículas, eh, bueno, pues cuesta trabajo, cuéstame tanto trabajo que de fecho no no lo llego a comprender. Eh, este libro seguramente, bueno, pues pues, pues, pues <risa> un poquillo parecido, eh. Eh, Yo digamos que, que no digo que lo entienda porque a ver, soy perfectamente consciente de que de que no lo entiendo. pero seguramente yo genero la imagen de que sí mira este el con miserable cuánto sabe de, de situacionismo. y no es mentira eh, conozco lo eh, conozco la su superficie ¿eh? pero con ella y ella abundo para generar una, una imagen y para convertir esa imagen en mercancía que se que se puede comprar y, y vender ¿eh? perfectamente perfectamente sin ningún problema Y más, a ver, eh, de, yo seguramente no entiendo a Hegel, pero, pero sí, o sea, a lo mejor genero la imagen de que yo soy capaz de, de entender lo, los, los escritos de Hegel. Digo Hegel como puedo decir, decir otros. Eh, por ejemplo, qué sé yo, a Kant. Si leo a Kant directamente, seguramente no entiendo a Kant. Eh, entiendo más o menos a la cuando alguien fala de, de Kant Y trata de exponerle esos ideas a lo mejor... de una manera más divulgativa, cuesta menos trabajo. En el caso del libro este, de la Sociedad del Espectáculo, del Gad de, de Vaud, eh, supongo que, que ni en eso siquiera. B bueno, básicamente <coughs> no sé si hay libros que lo quieran explicar en plan divulgativo, pero si los hubiere, seguramente que, que el Gad de Vaud este. Eh, tarea totalmente en contra de ellos. Un, no sé yo hasta qué punto tenía ningún interés en que la gente, en que la gente entiende estas cosas. Eh, Contábamos que con un aspecto en el que, bueno, pues yo más o menos, eh, más o menos eh, me parece que, que entiendo y que yo es más fácil de, de explicar todo este tema de, de la apariencia y el espectáculo. Yo una cosa. Que, bueno, pues que esa como yo la conoce la, y la experimento no en la superficie, sino que hay una cuestión que me, que me presta a experimentar en todas esas dimensiones, eh, pienso que precisamente por eso la entiendo un mejor y no deja de ser una cosa de la que ya falé algunas veces aquí, pero sírveme muy bien como metáfora para intentar de explicar lo que quiero decir con todo esto, y lo que yo pienso <ríe> que a lo mejor pretendía decir, que de Cuando, cuando escribió el, el libro este, eh, y el tema de, de los viajes, ¿no? el tema del, del turismo, eh, los, los viajes, el turismo, supongo que no hay falta de, de explicar a nadie que no dejen de ser también una, una mercancía, que la manera en la que nos los venden a través de, de todos los medios, de todas las maneras, incluso, mismo casi hasta eh, en la necesidad, ¿eh? esa necesidad creada ¿eh? de, de viajar, pues, bueno, no dejen de ser un espectáculo, no dejen de ser mera apariencia. Pero no llena más que, que, bueno, pues que la publicidad ¿eh? sea si un espectáculo, sea si apariencia. Llega el hecho también de... De echarcelo, el fecho de, de viajar, el fecho de hacer de ese turismo, no deja de ser crear una imagen, crear una mercancía, no deja de ser apariencia, no deja de ser sencillamente de algo para vender. Yo tengo que más o menos eso pienso que lo comprendo, porque como ya tenéis fartucos de, de sentirme, a mí no me disgusta nada viajar, no no me disgusta nada de ir a... A otros sitios, dirá a conocer cosas, a, a experimentar. Pero yo pienso de otra manera, de, diferente de, de, la que, de la que piensa General o de la que por lo menos eh, faen, faen por vendernos, ¿eh? del espectáculo del viaje, del espectáculo del, del turismo. Yo siempre digo que a mí me gusta medir a los sitios experimentando ese, ese viaje. ¿Eh? experimentándolo quiere decir que si puedo ir caminando pues mejor, hubo una vez que fui ¿eh? a ese otro gran espectáculo que te ha montado que ya el camino de Santiago, pero bueno, yo pienso que todavía yo eh, experimentarlo de otra, de otra manera que fue eso, pues ir caleando de, de pueblo en pueblo De ir experimentando el, el avance, eh, los fenómenos que, eh, que sentía el mio cuerpo mientras iba haciendo eso, todo eso fue formando parte de, de, del viaje. ¿eh? Claro, eh, eso bueno, pues, pues facese, podría hacerse mucho seguramente, pero bueno, yo fíjelo lo esa vez. también muchas veces hice pequeños viajes caminando que aunque bueno pues acabará durmiendo en casa otra vez donde no deja de ser viajar sí cuando echas ocho, ocho horas en desplazarte de un punto a otro donde no sea de ser eh, viajar también y, y, y a pie ¿eh? y, y a lo mejor por los montes a lo mejor por el por las calles a lo mejor por el sitio por el, porque no va habitualmente una persona otras veces en bicicleta o millas alguna vez pues incluso en coche porque no en tren pero experimentando contrasta esto claramente con eso que que hacen muchas personas que esos viajes dijo casi no sé express, te voy a pasar el fin de semana a a Berlín entonces ríen te dicen te conozco Berlín Oberto vía, no tuviste nunca en Alemania, meca, que yo sí, vaya jugado para aquella Alemania y tú en Berlín, pero no llegué que tuve en Berlín y que tuve en un pequeño espacio de de Berlín. o vía más espectáculo y más más los viajes organizados a al tercer mundo, Allí tú, a A Túnez, tú tuve nacido tú resulta que conoces a cuatro o cinco personas que tuvieron en xitu en diferentes momentos y todos experimentaron exactamente lo mismo, porque porque los los viajes organizados de de una semana por xitu sucede exactamente siempre lo mismo, mesmo Mismo les cosas que supuestamente son espontáneas, tan organizadas, están perfectamente organizadas. tan perfectamente organizadas para que esas personas les experimenten dentro de, de, de una seguridad y un bueno no sé no sé cómo no sé cómo te explicarlo pero bueno yo pienso que me entendéis bien. Esas personas van seguramente llegar Y con esas imágenes, además, imágenes de verdad, ¿eh? semeyes, ¿eh? muchas veces semeyes, eh, van a venderle rápidamente, van a enseñarles a, a todo el mundo, van, ¿eh? y van a decir, Va, yo tuve una ¿eh? Y a lo mejor no, no tuve una el a lo mejor sí, bueno, eh, geográficamente el, el espacio, el punto del espacio en el que tuvo. De dentro de leyendas administrativas de lo que se llama Xitu. Pero, pero ye tuvo una apariencia. Experimentó eshitu ¿no? eh, Experimentó profundamente, sintió profundamente ¿sí? lo que Xitu. Pienso que no. Claro, podrías decir a mí, experimentaste tú profundamente lo que ye Mm, ...tú de la Beguín, cuando... ...hombre, pues, qué sé yo, pero... ...a lo mejor más profundamente... experimenté yo Beguín... ...de lo que experimentó otro... ...qué sé yo, Bratislava... ¿eh? sí, sí, sí... ...perfectamente... ...perfectamente posible... ...porque a mí, a ellos... ...falando de esto, ¿eh? ...porque Diego Beguín, seguramente ya lo cuenta aquí... ...una de las cosas... ...de las que más orgulloso estoy en la vida... Y, y más veces me acuerdo, y de la vez que fui caleando desde Beguín hasta hasta Mieres, sencillamente porque sabía que se podía ir, porque muchas décadas antes sabía que la mi abuela diva. ¿Mm? Y entonces planteé un día a Beguín y dije: ¿y dónde está Mieres? Allí, tras de esas montañas. Venga, pues entonces, a reza: Mieres está allí, pues yo voy. cayendo para allí y no sé si eso ye exactamente lo que también este hombre el Godberg, nel Nelson, libro La sociedad del espectáculo describía como como la deriva, ¿eh? Como el el hacer las cosas en sin eso, un poquecir al devalu, caminar al devalu, desplazarse al devalu, no seguir ningún ninguna norma, no generar eh ninguna imagen necesariamente ¿no? sencillamente eso, desplazarse eh, desplazarse de manera que fuesen surgiendo situaciones por eso lo del lo de situacionismo generar situaciones, situaciones no planeaes eh, sencillamente van pasando cosas asoceden, asoceden cosas eh, eso fue mal acordarme también de de otra cosa que a mí me presta mucho cuando voy por ahí caliando sin sin ningún objetivo físico, no sé, sí micro micro objetivos siempre tengo, pues voy a ver si llego a ese monte o voy a ver si llego a tal sitio, pero bueno, porque también pueden pasar cosas, puedo tener una conversación con un paisano, por ejemplo, una de las cosas más prestosas que me pasó fue una vez que, que va a por un pueblo y había un paisano que tendría los 90 años con un cadello que tendría una niña, si lo tenía que non tenía un añín y allí tuvimos sentados un pedazo en el la plaza del pueblo allí en un banco falando contándome cosas y yo contándoles a él nunca más volvióví a ver ese paisano ni falta no sea sucedió aquello y otro día al me de ir calyendo también por unas montañas y al encontrar a un, a un pastor, y hablar con el pastor, y luego seguir caleñando y al encontrar a, a unos, unos domingueros que, que viven en playeros y que viven a un pico muy alto, eh, y luego se de ellos y al encontrar un pintor, eh, un pintor en mitad de montaña, es un pintor que te... que te cuenta la, la subida y, ¿eh? y por qué debía allí arriba que el pico a, a, a plantar la su tienda de campaña y a pintar? ¿eh? A pintar nada más. Esas situaciones, crees ¿Tendrá que ver eso con lo que decía Guy Default? No lo sé. ¿eh? No sé si, si tendrá que ver, si será, si será lo mismo. Pero pero bueno, pues, oye, pues, si, si no es lo mismo, yo parecido, ¿no? ¿eh? ¿Y si derivar, yo estaba derivando, qué sé yo, igual sí que igual sí que estaba derivando. No sé si tendrá algo que ver con, con este tema o no, pero el otro día falaba con, con, con el, el meme Golana básico, y ¿eh? Falamos de Calana Básico Se que sabe bastante De estas cosas Preguntai Si tenéis alguna duda O xenerado Algún tipo de interés Que non creo Non creo que Les meus Les mis platiques Que xeneren ningún tipo de interés Pero Pero si lo xeneré y queréis saber más sobre el tema mejor preguntáis a la naves yu porque si me preguntáis a mí seguramente vais a quedar como estáis o o a lo mejor pero todo bien en cuenta de quedar como estáis quedes peor do lo que sabéis Yo me sé, eso eso pasa mucho, pasa mucho también, pasa mucho cuando se me preguntan cosas a mí, que no sé, no sé responderles, y yo como pues, muchas veces paso del espectáculo ese de facem el sabio, pues entonces, pues, pues per todavía otros preguntáis, y aunque solo sea para quedar bien, seguramente van van contestados de alguna cosa nada, la Ana Básico contestó, pues bien, joder así, hostia ¿eh? que, que tiene ahí fundamento para pa, hablar pa, pa de para hablar de estas cosas ¿No? sí, joder, que sea este que digo lo yo que la Ana Básico tiene ¿eh? tiene fundamento apetez por sentir un cantar a mí apetezme, la verdad Ay, que micro me está quedando el, el programa esta noche. Bueno, sí, pues un microprograma. ¿Qué cojones importa ni en qué? ¿Eh? A la venga, uy, ¿qué pasa esto? Joder, ¿por qué no reproduce aquí? Pues porque en Edonia hay pura pifia una tras otra. Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre Sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada y el caso de que teas sintiendo esto, en puto directo son las 21 y 45 minutos de la noche del 24 de janeiro del año 2019 Pero incluso esto ya es relativo, porque, bueno, pues, eh, depende de qué parte del mundo teas <risa> Igual no son las 21 y 45 minutos de la, de la noche igual no lleve 24 de ¿eh? de enero y Indasina. a lo mejor estás sintiendo esto en directo qué pocas certezas que ¿eh? qué pocas certezas hay en el mundo qué pocas cosas pueden afirmarse rotundamente verdad yo siempre recomiendo eso de procurar no utilizarles palabras nunca siempre ¿eh? y ni en todo ni en nada me parece a mí y es peligroso y es peligroso porque aunque digas que ¿eh? todo y asina seguramente hay de alguna cosa que no llegue seguramente que cuando digas esto no pasa nunca seguramente de alguna vez Sí que pase. ¿eh? Seguramente aunque tú pienses que no hay nada de esa manera, algo sí que hay. ¿eh? Y cuando uno piensa que algo ¿eh? A sucede siempre, ¿no? siempre en un yesina. Al correo, ni nunca, ni siempre, ni en todo, ni nada. ¿eh? Y ya que estamos con, con, ¿eh? con dichos ahí ¿eh? majestuosos al cordesgo, ¿eh? de lo que yo siempre yo os decía cuando, ¿eh? cuando trataba con niños de cuidado pistolero, que siempre hay uno más rápido. Seguramente aquellos niños no lo entendían, ¿eh? pero estoy seguro también de que los que llegan los más gallos, los que... que ¿Eh? Se en el pistolero más rápido, toparon con otro que ya era, ¿eh? Tarde o temprano toparon con otro que fue un poquínín más rápido que cualquiera de ellos. ¿Tenía algo que ver este colofón final con las cosas que dicen antes? No, no, no, absolutamente nada. Pero bueno, hoy apetecía me decirles, y como este programa y es mío, falo de lo que quiero y pues me dio la gana de, de contarlo. Por otro lado, sencillamente, ¿eh? lo único que queda allí es terminar. Sí, queda, queda, queda terminar. Queda terminar y queda desearos a toda la gente que sienta este programa, lo mismo que vos deseo a todos los manes de tener un montón de años, que no vos coyen, que no os vale, no pillen, que no vos dejéis agarrar, ¿no? que no deseéis en este caso, esta noche, que la, que la apariencia tome el control de vosotros. Deriva de joder, creáis situaciones y.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 pasado por arte de magia, tiene vida propia, va cambiando Según convenga tener biografías, en la enciclopedia, limpia todo total Para que no vuelan los hechos, que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes, son y serán por siempre Grandes figuras sin ante quienes hay que doblar el espinazo Dar taconazo, besar su mano, honrar su sable y que Dios les salve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 No, no, te no, no, no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no